Estás en Play Kiss con Ricky García. a b a i l a s Bum bum bum アルバイトでドゥンウォッポウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオウオ q u es e lunes comienza la semana y así es como hay que afrontarla con rocky sharp and the replays bueno es una versión estupenda ya la conoces b u e n o esto lo habrás bailado en mil y una ocasiones pero esto es una canción de 1958 con la versión de rocky sharp and the replays <risa> Pues sí, no hemos encontrado forma más molona de comenzar la tarde. Buenas tardes, queridos. Ricky Gatía. Y Leo Garriga. Y Carmen Desmons. Y nuestro querido Víctor Álvarez. z Por supuesto, todos vosotros. Oye, ya sabéis que hoy arrancamos de nuevo este concurso fantástico en el que te vamos a enviar hasta Praga con quien tú quieras y además te vamos a regalar un juego de maletas Gabol. Sí, hoy solo tienes que participar con nosotros. Al final de la tarde elegiremos dos finalistas y el viernes alguien se irá hasta Praga. Con 15 pm, por supuesto. Bueno, venga, va. Hoy queremos que nos cuentes qué es lo más divertido, lo mejor de hacerte mayor. ピース Hollywood. Ricky, vaya pedazo de comienzo de programa. Madre mía, solamente falta más que la máquina de humo. <risa> <risa> ay, un señor, qué rápido, cómo pasa el tiempo. e、eh? r ya nos hemos pulido otro fin de. Y ya empezamos de nuevo. Que si u y u y u y que si a y ay, ay, que si me duele aquí, que si me duele allá. Que, que tiempos aquellos. Pues no, que tanto mirar atrás solo sirve para coger tortícolis y pisar alguna. <coughs> en fin, vamos a dejarlo. ¿Y cuál es el remedio? Pues Play Kiss, porque aquí rescatamos el elixir de la juventud todas las tardes. Y porque nadie nos gana poniéndote la mejor música. Para que estés animado, para que estés animada. Y sobre todo bailes como si no hubiera un mañana. Somos tan buenos que tendríamos que entrar por la seguridad social. <risa> y como positivos, tampoco nos gana nadie. Hoy, con mucha moral y mucho humor, queremos que nos cuente. q u e es lo más divertido, lo mejor de hacerte mayor. Que el cochazo que soñabas con 20 lo conduces con 40. Que ya no sufres porque s o p r a el viento porque a ti no te despeina. <ríe> que llegas a la hora que quieres y si te preguntan, ¿los dejas sin cenar? Cuéntanoslo: 606-712-658. Ese es nuestro número de WhatsApp. Y además puedes hacerlo por escrito en nuestras redes sociales. Hoy ya lo sabes, dos finalistas para que el viernes alguno de vosotros, de vosotras, se vaya a Praga. Y además con un juego de maletas Gabol. ¿Qué más quieres? ¿Buena música? Pues vamos a por ella.、Hello. ¿Estás en Pliquis? ¿Cómo? Con Ricky García. Sometimes I get nervous when I see an open door. Pay my respects to grace and virtue. Send my Que hoy es día de rueda del tiempo. Sí, nuestra rueda del tiempo que hoy nos ha dejado en 1994. ¿Qué hacías tú en aquel año? ¿Quieres saber qué películas escenaron? ¿Quiénes fueron los números uno? ¡Vamos allá! En el mes de mayo, tras ocho años de trabajo, se inaugura el Eurotúnel que unirá por primera vez el continente europeo con las islas británicas. El túnel tiene una longitud de 50 kilómetros, 39 de ellos submarinos. Lo que lo hace. El segundo túnel submarino más largo del mundo. Tenemos las declaraciones de los trabajadores españoles en el Eurotúnel. Bueno, Miguel, esto p a r e c e v a para largo. Vamos a ir a comer, que son las dos. <risa> y además es el año del estreno de La Máscara. The ¡Nadie podrá d e t e n e r l e ¡Yes, sir, s o Cuban Pete! ピンス。 ワイドワイドワイドワイドワイドワイドワ e ドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワ n ドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイドワイ Prepárate para disfrutar con intensidad con esto, se llama Everything Changes. Peace. See ya. Ooh, ooh, ooh, ooh. I feel like I've been locked up t i g h t for a century of lonely nights waiting for someone. どこがいいですか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 Back to you by now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. de todos los tiempos. De los hermanos Paddy m a r t í n más conocidos como Prey Photo e x p r o d e Estoy hablando del año 1988. ¡Qué gran canción! i g u al puesto número 44 solamente, pero fíjate, esto te indica que no es necesario ser número uno para convertirse en un clásico y un gran éxito. Cars and Girls. ¡Pap, pap, pap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap! En directo a las 6 menos cuarto, 5 menos cuarto en Canarias. Para todo el país, tu show vespertino favorito. Esto s Playkiss. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿En el coche ahora mismo? Ya en los últimos minutos del trabajo, nosotros te acompañamos a donde quieras. Y hoy, hoy queremos que nos digáis qué es lo más divertido de hacerse mayor. Manuel, desde Madrid. Lo mejor de hacerme mayor. Sí. ha sido coger experiencia y aprender de los errores、Ajá. para no volver a cometerlos、ah, ¿sí? y lo más divertido bueno ha sido evolucionar en mi sentido del ridículo、eh, era una persona bastante tímida y ahora soy un cachondo mental <risa> <risa> saludos ojo con el cachondo mental ¿eh? que si pasas de pantalla te conviertes en viejo verde l o m á s divertido es lo que dice mi hija de 10 años paula mira Pues lo más divertido es que no trabajas y te quedan dinero. Sí, te tiene una palabra, no sé qué es, jubilarte, ¿no? Sí, adquirido Antonio, jubilarte o ser político, que estos no sufren por las pensiones. Hasta las 8 o las 7 en Canarias, te apetece quedarte conmigo. Esto es Play Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Rockets pointed up at the s t a r s We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? We a n To t be sold, we are children that need to be loved. We were willing, we came when you called, but man, you f o o l Are you ready? It's the start of us waking up. Come on, are you ready? I'll be ready. the best 986、Indie Army Now、por supuesto son、oh, oh, oh. Status Quo。 Después、pues、del 86 nos trasladamos hasta 1994, que es donde nos ha dejado hoy nuestra rueda del tiempo. Fíjate que en julio del 94 en España se registra una ola de calor que hace que Murcia se ponga a 47 grados a la sombra, la más alta registrada en las capitales de provincias españolas. ¡Que viva el calor murciano! ¡Que viva! ¡Que viva! <risa> Y en septiembre se estrena la ya popular Friends. De lo que te comentaba antes que no es necesario que una canción consiga el número uno para convertirse en todo un clásico. Vamos a hacer un repaso de algunas de las canciones lanzadas en el 94 y que no llegaron al número uno, pero que sí fueron un exitazo total, como esta. Gran b e r r i e s por poquito se quedó en el número dos con este zombie. Joy Cocker. Come on, come on Tremendo este. Summer in the City. Y los de Only You también a l z a r o n te a m a z o en el 94. Era sur. アワイス、イス、アワイス、アワス、アワイス、アワイス、アワイス、アワイス、アワイス、アワイス、ワイス、アワイス、アワイス、アワイス、アワイ Pero nos vamos a quedar con Cindy Lauper. También estuvo a puntito de conseguirlo, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Se quedó en el número 2. Sí, Cindy Lauper con esto, que nos va a alcanzar hasta las 6, las 5 en Canarias, es. Girls just want to have fun.